Hola Juan Pablo, buen día. Bueno, queremos hablar de algunas este, cuestiones vinculadas con tu cartera, digamos. Eh, en principio te pregunto si notás desde el área una reactivación productiva en la provincia y en ese caso, ¿en qué sectores y en qué medida? Bueno, mirá, eh, en realidad, desde yo ya hace, van a ser 7, 8 meses, no recuerdo bien ahora, tendría que pensar eh, que estoy y... Eh, fueron años muy inusuales, vamos a, vamos a también a tener en consideración eso. Eh, si yo hubiera estado en el 2020, estábamos en una situación, el 2021 ya se presentó con una mayor apertura en todo lo que tiene que ver en, los, en todos los sectores económicos y pensando en la pandemia, y, y también eh, eso favoreció mucho el crecimiento, y lo mismo en el sector agropecuario, tuvimos un año excepcional de lluvias, Eh, o sea que, que en, en casi todos los sectores se, se fue notando ese crecimiento eh, en las actividades en general por ejemplo nuestra provincia eh, con estos con estas condiciones que les estoy mencionando del clima o, o, o lo que tiene que ver con la cuestión sanitaria eh, fue bastante notorio también eh, el gobierno provincial eh, dispuso puso a consideración de, de, de todos los sectores de herramientas financieras que también notamos que hubo un, un gran consenso, que hubo una gran demanda de las mismas, así que bueno, eso también es un indicador de que de que hubo de que hubo una gran movilización o, o por lo menos se, se empezaron a reactivar todas las actividades, así que yo creo que eso ha sido un año en general eh, bastante positivo. Bien. Eh la semana pasada hubo algún sector dirigencial, más concretamente Ulises Forte porque incluso en algún momento él se se jactó de ser el único que hacía un planteo Eh Proando porque no se declaró la emergencia agropecuaria en algunos sectores del norte de donde hubo propiedades inundadas, cuáles fueron las razones por las que no se declaró esa emergencia que esperaban eh, que esperaban estos sectores por supuesto está bien bueno en primer lugar Ulises for es un productor agropecuario no por lo que tengo entendido no forma parte de ninguna dirigencia en este momento eh, creo que ha hecho un reclamo como productor me imagino. Eh, en realidad, para vos, para declarar una emergencia agropecuaria, vos tenés que cumplir con determinadas condiciones, como dice la ley. Entonces, no se declaró la, la emergencia justamente porque no se cumplía con esas condiciones. Eh, para fundamentar esto, nosotros nos basamos en cuestiones técnicas, no ideológicas. Así que eh, se trabajó en forma conjunta con el INTA, se hicieron recorridas, se hicieron mediciones, desde el equipo de la Dirección de Agricultura, de Recursos Naturales y del INTA, Eh, y bueno, en el informe que presentaron, ambas, ambos organismos, ambas, el, tanto la Dirección de Agricultura como eh, el INTA eh, puntualmente de General Pico, se determinó que no estaban en este momento, dadas las condiciones, que, que no se cumplía. O sea que ya, eh, para darte una idea, ya se había levantado más del 90% de la cosecha de trigo. Ya se estaban sembrando, terminando de sembrar, eh, las hojas de segunda. Eh, ya había disminuido un montón eh, la superficie que, que en su momento fue afectada y que quedan algunos sectores, por supuesto, algunos sectores quedaron comprometidos que que bueno, que al no cumplir con ese requisito de tener hasta el, por lo menos el 50% del lote afectado, nosotros el compromiso nuestro fue decir, bueno, a ver, aquellos productores que se encuentran en esa situación, qué qué problemática tienen en qué los podemos acompañar, porque por ahí alguno tiene un vencimiento, bueno, habrá que ver en en, en particular cada situación y y bueno, ver cómo estado, cómo cómo estamos presentes y cómo los acompañamos. Eh, pero fundamentalmente no se declaró porque no estaban las condiciones, según establece la ley, para declarar la emergencia. Bien. Eh... Eh, los productores, eh, mira, hace poquito, entre esta semana pasada y esta estamos relevando, está la gente del grupo técnico, porque bueno, con esta incipiente sequía que nos, no nos afecta tanto como provincia como los otros sectores, como en otras zonas del país, sí. eh, lo, lo estamos monitoreando y... Y, y bueno, en realidad con tenemos informantes calificados, profesionales de la zona donde nos han comentado que han, las cosechas han tenido excelentes rinde, ya está casi todo sembrado, sol, solamente los aquellos lugares donde tienen problemas más de sobresaturación en el suelo, quizás tengan un problema más de piso, pero no es, es eh, son superficies que no que no llegan a cumplir esto que te decía de esta condición para declarar una emergencia. Bien, eh, Ulises Forte fue como una cara visible de ese reclamo, pero que tuvo mucha Eh, impacto porque en el Senado Nacional, si mal no entiendo, los senadores de la oposición también agitaron esta idea de, de declarar la emergencia. Eh, ¿Vos crees que es más bien una movida política o de política eh, partidaria, quiero decir? A ver, yo, el, el por suerte vivimos una democracia, cada uno puede decir lo que quiere, puede manifestar su pensamiento... Eh, yo tengo, como te mencionaba recién, nosotros el... Mira, hace muchos años que trabajo en el Ministerio, eh, siempre he trabajado en extensión agropecuaria, acompañando en ese momento al subsecretario, a los directores de Agricultura y Ganadería, cuando había que declarar otras emergencias. Y siempre, en, para declarar la emergencia, se tuvo siempre la base técnica, no ideológica. Entonces, eh, siempre hemos hecho... Yo he acompañado los recorridos para ver, los, monitorear los cultivos, para ver cuándo ha sido sequía... Y en esta cuestión nosotros trabajamos de la misma manera, nosotros el INTA prepara eh, tiene tiene un técnico que hace todo una, un, un relevamiento y un análisis en base a imágenes y, y había distintos programas que tienen, después tiene los, la, el otro grupo técnico que va más en territorio, nosotros también desde el área de agricultura se hace ese seguimiento en la zona norte, eh, entonces nosotros nos basamos en cuestiones técnicas. Y además... Eh, tenemos mucha llegada porque tenemos una excelente relación con todas las, las instituciones o con todos los organismos gremiales, con Federación Agraria, con, de hecho sobrevolamos la zona con Ariel Toceli para para ver la situación justo unos días antes de la primera reunión de emergencia, también con CARVAP, con Jorge Arosena, con John Botting de Sociedad de Argentina y el día de la reunión eh nosotros establecimos esto en forma conjunta, no es algo que dijimos solamente técnica, todos estuvieron de acuerdo con la información que presentamos aparte hay productores que son de la zona y, y también confirmaban lo que estábamos hablando. Eso no quita que uno a futuro tenga que seguir este, evaluando las situaciones de por qué ante determinada cantidad de agua se sobresatura más rápidamente que antes, bueno, alguna situación en particular, que eso lo tenemos que seguir, hacerlo un seguimiento. Pero después, a ver, si la, la emergencia agropecuaria se establece por un decreto del gobernador. Después ahí ese decreto se eleva a Nación para homologar con la ley de emergencia nacional. eh Yo para mí son más titulares que otra cosa porque Bien. en definitiva eh, uh -huh. logran tampoco tienen tanta repercusión. Nosotros siempre en la provincia lo que tiene que ver con la parte productiva se ha sido muy serio en estas cuestiones de las emergencias porque también tiene una, uno declara una emergencia agropecuaria y bueno, tiene corrimientos de plazos de vencimiento del impuesto inmobiliario. Eh, en el caso de la sequía nos ha permitido que Que en función de la emergencia agropecuaria se puede establecer algún, algún tipo de financiamiento eh, más direccionado a través del Banco La Pampa o asistencia con alimentos en su momento, una grande sequía. Eh, entonces, bueno, nosotros precisamos ese acto administrativo, ese decreto para poder, como se declara a nivel nacional, la, la, la emergencia ignea. Bueno, necesitas un marco normativo que te permite a vos utilizar fondos o, o disponer de, de fondos de, que son públicos. Vos aludías recién a los titulares, estamos muy acostumbrados a que estos sectores dirigenciales sean presentados como el campo en general, eh, son sectores agrupados en entidades patronales tradicionales. Te pregunto, ¿cuál es el vínculo que tiene el Estado provincial con los otros sectores? Ya sea con la Unión de Trabajadores de la Tierra, con organizaciones o con incluso personas o familias que están en otro campo, digamos. mira yo más que sectores, yo eh, son personas. Porque la verdad que nosotros hemos tenido siempre una excelente relación con todo el sector agropecuario entonces yo por ahí no, no, no quiero generalizar porque en este caso mencionamos a Ullicefort bueno ulis for sacó ese titular él lo sacó porque de con hecho, el, eh, con el aval de los medios que lo replican pues, claro, bueno pero a ver no, yo no puedo generalizar porque yo te vuelvo a repetir yo tengo tenemos excelente relación eh, con, con, con todas del sector agropecuario y Y bueno, Ulises Fuerte sacó ese titular, un medio, lo, un medio lo replicó, pero lo replicó pero a ver, es puntual. Después el, el diputado Cronenberg eh, presentó una ley, bueno, ellos, ellos quieren promocionar lo que están haciendo. Pero yo no quiero generalizar porque no todo el mundo piensa así, de hecho, si todo el mundo pensara así, estaríamos todos, esos titulares fueron de un día, y toda la zona cosechó y sembró, entonces el productor, el, el que trabaja en el campo en el día a día está preocupado por su producción. Y lo, y lo sé con conocimiento de causa, de que, eh, de que la gente está esperando ahora que llueva y si llueve empieza a pensar en cómo mejorar, en cómo producir más, si tiene que sembrar o no sembrar. Entonces por ahí yo no quiero generalizar. Son personas que, que aprovechan el momento, pero no, no, no quiero meter en la misma bolsa a todo el mundo porque no es así. La gente que trabaja en el campo está preocupada por su producción, quiere mejorar... Y creo que no está tan preocupada por los titulares. De hecho, ya te vuelvo a repetir, si si esos titulares tuvieran tanta repercusión, imagínate, hubiéramos estado hablando toda la semana y no habló nadie del tema, porque también cada productor conoce su realidad. Bien. Eh, y, y insistiendo en esto que te planteaba del, sí. del vínculo del Estado con los otros sectores, te, te digo, está ¿hay un impulso real y práctico de la agroecología a partir de la ley de...? de, prom de promo Mirá, la promoción de... de la producción de ese tipo? Claro, nosotros con la ley de agroecología lo que estamos haciendo ahora es un trabajo en conjunto, eh, tuvimos el año pasado una reunión con el Colegio de Ingenieros Agrónomos con la Facultad de Agronomía la idea es, es también tener contacto con la Facultad de Veterinaria eh, la idea es empezar a armar eh, que estamos trabajando justamente en eso de si bien la ley establece eh, eh, los fundamentos y demás pero nosotros queremos ver cómo se, cómo se aplicaría, a ver Por ejemplo, si llega a haber un determinado financiamiento, ¿en base a qué? Entonces estamos armando eh, cómo sería un, la presentación de un plan de manejo bajo este sistema agroecológico, a ver qué indicadores, qué parámetros vamos a tener en cuenta, eh, o sea, para para respaldar a ver ese sistema agroecológico, no no que cualquiera o, o alguien diga yo agroecología y no tiene fundamento, no, tiene que haber un profesional. Eh, de todas maneras es también una, un sistema de vida que que lo, hay mucha gente que lo está haciendo por naturaleza Y, y bueno, y está bien que lo haga, pero nosotros queremos dar un saltito más, decir, bueno, hay un plan de manejo, un profesional, una persona que nos diga, a ver, bueno, cómo realmente poder determinar que se está llevando a cabo ese tipo de producción. De hecho, vos fíjate que el 70% de superficie en nuestra provincia está cubierta por bosque y monte. Ya ahí no tenés muchas actividades casi te diría que, no te digo que el 100%, pero es un gran porcentaje que se hace, sin tener, pensando en la agroecología, ya es un sistema agroecológico, uh -huh. porque no no utilizás este, eh, ningún tipo de, no, no tenés aplicaciones de, de productos químicos, creo que lo único que se debe usar es alguna aplicación sobre los animales para desparasitarlos o vacunarlos, no, no tenés otra injerencia. Entonces, eh, lo bueno está establecer bien cómo se va a llevar adelante eso. Y en eso ya te digo, estamos, y también formando profesionales, entonces con la, lo que estamos trabajando con la Facultad de Agronomía justamente y, y con el Colegio de Ingenieros Agrónomos, es decir, bueno, a ver, de los, de, de los profesionales que están, quien quiere hacer como alguna, alguna capacitación o, o está se está avalando la posibilidad de hacer alguna diplomatura que abarque todas las áreas de la producción, no solamente lo que es la parte de cultivo, sino todo el sistema productivo. Eh, ¿Hay una pista de cuántas unidades productivas agroecológicas puede haber en la provincia? Eh, y no porque todavía, si bien sabemos que hay, por supuesto hay conocimiento, una cuestión eh, también es diferenciar y, y definir en eh, la escala, porque una, una cosa es hablar por ahí de un proyecto hortícola o de una huerta, y otra cuestión es hablar, o otra cosa es hablar de un, de un establecimiento con determinadas hectáreas que ya está llevando adelante eh, ese tipo de sistemas. Y eh, justamente este año nos vamos a poner firmes con este tema. Ya te digo, estamos trabajando armando los planes de manejo, vamos a crear el registro, eh, pero la idea es poder formar una conformar la mesa y en esa mesa cuando la conformemos poder ya contar en qué hemos avanzado para poder empezar a identificar y, y para que haya un espacio que aquellos eh, productores que quieran eh, adherir a este sistema productivo también tengan un, un espacio consultivo. ¿Tenés una opinión o tiene el ministerio una opinión del trigo transgénico eh, hb4 que tiene el rechazo de, de sectores productivos y sociales pero que en los últimos tiempos ha sido promovido en la pampa por algún empresariado y también por la facultad de agronomía No mira más que promovido eh, lo que yo veo es que se ha dado información en el caso de la facultad de agronomía eh, ahora justo estaba leciendo en estos días que se están haciendo la cosecha se está levantando la cosecha Y en realidad es un trigo que se, por lo que yo, mi formación es veterinaria, pero de todas maneras, eh, hablando con, con profesionales de la Facultad de Agronomía, lo que me explicaron que esos trigos que se, que se fueron modificando genéticamente para tener más resistencia o para, o para adaptarse, en mi lenguaje, no sé si se entiende, para mayor adaptación este, a, a condiciones adversas. Eh, en realidad, los lotes que se están sembrando ahora, que se han sembrado, están todos eh, con declaraciones juradas, están identificados, eh, también tiene sus requisitos al Ministerio de Agricultura, ya estableció cómo es el mecanismo de siembra, de cosecha, eh, de identificación. Eh, creo que a nivel país no sé si supera las 50.000 hectáreas. Sí. Entonces, bueno, es algo que, que lo que no, no tengo muy claro es en cuanto afecta a después el producto final si es la harina, si tiene alguna alguna si, si la altera o nada creo que no que no tiene no, no tiene, ningún, ninguna, no tiene que, ninguna injerencia en cuanto al producto final pero de todas maneras es, es, es un avance tecnológico como se ha hecho en todas muchas especies nada más que bueno, este, se, ha, se ha publicitado más y se tiene más este, información. Eh, pero acá en la provincia de La Pampa eh, lo que tengo entendido es que hay algún la otra vez hubo una jornada un establecimiento donde iban sí. a mostrar ese cultivo y, y bueno la Facultad de Agronomía está al tanto desde ya pero no no es que se promociona a ver es una realidad y uno tiene que ante esa realidad estar informado y hacer un seguimiento a ver cómo cómo evoluciona de todas maneras el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca es la autoridad de aplicación que está siguiendo este tipo y es el que autorizó el cultivo y es el que autoriza eh Todo, todo el manejo en general de de, esta, de este nuevo recurso claro eh, sí, los cuestionamientos que se hacen son que se hace imposible separarlo de, de los otros cultivos y bueno y, y hay un rechazo en general de los mercados internacionales eh, pero bueno el ministerio vos decís que está, está viendo la cuestión nosotros, no es que... claro nosotros el año pasado eh, mm. cuando empezamos a o yo por lo menos empecé a entrar más en tema de, de este nuevo cultivo Eh, justo hubo una un, un, este que vos mencionabas hubo una presentación en un establecimiento eh, pero yo de todas maneras tomé contacto con la Facultad de agronomía y bueno uno del un técnicos estuvo con nosotros nos estuvo explicando pero en realidad te vuelvo a repetir son lotes que están certificados o sea vos tenés que hacer una declaración dónde lo vas a sembrar vos no podés mezclar a ver que lo mezclas porque ya hay una intencionalidad pero de todas maneras, vos tenés un lote se siembra se cosecha y tiene que estar separado eh, y esto está todo eh, bajo declaración o sea que no no tendría por qué circular semilla material material de eh, por fuera de ese sistema o sea todo lo que lo que tengo entendido es que todo lo que se trabaja sobre ese tipo de trigo está bajo una normativa y tiene que estar declarado entonces no tendría por qué mezclarse con otro bien. Te cambio de tema eh, sí. hace algún tiempo se anunció que la provincia iba a volver a medir su producto bruto o sea el producto bruto geográfico sería sí. eh, la implementación de esa herramienta está avanzada y que permit le permitiría al estado provincial y te pregunto de paso por qué se dejó de, de hacer esa medición eh, bueno arranco por el final desconozco porque mmm, no nos hace ya varios años que no se mide sinceramente no te puedo de definir la, la, la causa Eh, nosotros es algo que, como lo he comentado, eh, surgió desde la Subsecretaría de Estadística y Censo, la, la subsecretaria estuvimos hablando, ella me comentó, o estuvimos charlando a ver cómo podíamos lograr poder a, a empezar nuevamente a tener esos datos para ver realmente la productividad de nuestra provincia, tener más información, y, y la idea es, ahora estamos evaluando de cómo vamos a, a través de, porque hay que contratar, hay que tener un equipo de profesionales que estén trabajando en esto en forma permanente. Eh, hay que formar eh, esta formación que, que estamos viendo si es a través del INDEC o, o a través de, perdón, sí, del INDEC, y ver cómo, cómo se realizaría, pero justo también nos encontramos que este año se realiza el Censo Nacional. Entonces, eh, el área específica que es la Subsecretaría de Estadística y Censo va a estar evocada completamente estos seis primeros meses a esa actividad. Así que, bueno... Eh, en función de eso vamos también, no dejarlo de lado, pero vamos a tratar de ver cómo lo vamos a, a implementar, eh, si es a través de la universidad, si es en forma conjunta con la universidad. Bueno, vamos a tratar de generar el mecanismo, a ver cómo lo vamos a poder eh, implementar y, y dejarlo eh, y que se establezca y que, sea, que tenga continuidad, no que se haga un año, sino la idea es que es que se haga. Igual, de todas maneras, a nivel nacional, eh, la Subsecretaría de Estadística y Censo que participa en las reuniones, ya se está por medir a nivel nacional. Entonces también eh, vamos a tener esa información que, que nos va a permitir tener lo de los últimos años, bueno, ya vamos a tener otros datos actualizados a la fecha. Bien, en, en algún momento de los últimos años fue una especie de furor la producción de la leche mamú o de los lácteos, eh, porque se puso como ejemplo a nivel nacional. ¿La realidad de ese producto en la actualidad cuál es? Eh, bueno, el producto eh, que es de excelente calidad que se sigue produciendo, se trabaja con leche, se trabaja con yogures de distintos sabores, con bueno, ahora en últimos meses han incorporado otros productos como leche chocolatada y dulce de leche, bueno, o crema, o sea, hay varias varias este, varios productos que se hacen, eh, está trabajando, tiene se distribuye en varias localidades, ahora en este momento no recuerdo exactamente, pero en varias localidades Eh, y la idea es poder eh, potenciarla mejorar un poquito más lo que tiene que ver con la comercialización pero en realidad es un producto que, que se puede que se puede ver acá en santa rosa en algunos lugares en varios lugares eh, lo vemos y, y bueno la idea es que es que crezca de ella es que crezca más que nada que sea más competitivo pero eh, la verdad que tiene muy buena muy buena aceptación y, y los valores están siempre ahí por poco menos que los valores de, lo, de, la, de las marcas líderes. Eh, pero, pero dirías que sigue eh, vigente, digamos, como producto. ¿Sí? Porque da la sensación por ahí que se dejó de hablar o se dejó de ver tanto, de, de que fuera tan visible como hace un tiempo. Vos decís que... Eh, pero por ahí ha sido una cuestión de comunicación. Claro, pero nosotros, sí, sí. El, el, es, A ver, nosotros el producto, lo que hicimos fue también ir mejorando eh, algunas cuestiones internas del manejo. de eso Vos pensás que lo maneja una cooperadora, que del CEREP, Eh, entonces también eh, eh, tra tratamos de por ahí innovar en algunas cuestiones de que tienen que ver como cualquier en cualquier actividad de cobranzas de, de distribución eh, trabajar sobre los costos eh, la idea es poder siempre ser lo más eficiente que se pueda y, y estamos pensando este año para mejorar la administración es que pasen a hacer un fideicomiso pero bueno eso lo estamos trabajando y ya te digo se, se trabaja y bueno y tiene por ahí problemas como tiene cualquier empresa, pero eh, siempre estamos tratando de, de que sea de optimizar toda todo el mecanismo de la empresa, ya sea de venta, de distribución, de cobranza y, y por supuesto, de calidad. Ministra Fernanda González, muchas gracias. Eh, si queda algo más por agregar, algún tema que consideres oportuno plantear, eh, escuchamos, por supuesto. No, bueno, no, muchísimas gracias a, a ustedes y, y, y te pido públicamente disculpas que, que hace una semana estamos tratando de contactarnos y, bueno... Hoy me hice el tiempo, así que te agradezco mucho tu paciencia.